Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, tenemos aquí, aquí invitado a ser en el estudio Flor de Monos. Flor de Monos, o sea... Eh, o Así se llama la banda, por lo que me, esto, me han estado comentando esto, esta gente que viene desde Mar del Plata y están aquí, o por lo menos una parte de los mismos, aquí en los estudios de Radio Panamericana. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo va? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Flor de Monos desde Mar del Plata. ¿Sí? Flor de Monos Musiqueros, sí, es la, es la banda, eh, venimos desde Mar del Plata. Y bueno, estamos en un, en un proyecto más eh, reducido, eh, empezando, comenzando un viaje y bueno, estamos... Muy agradecidos acá de que nos reciban en la radio eh, y muy contentos eh, de estar acá en, en Huerta Grande y en todo el Valle de Punilla. Y bueno, la primera pregunta es Flor de Monos. qué es estilo musical? Es, ¿A qué género están apegados? Eh, qué, de qué, ¿Cuál es su música? ¿Cómo la describirían? Eh, y bueno, la, la música que hacemos es un poco de, de fusión, por así llamarla, o música alter latina también, eh, La denominamos así. Alter Latina. Eh, alter Latina, de latino. ¿Eso lo inventaron ustedes? Eso está medio inventado, sí, es, es algo... No sé si lo inventamos nosotros, pero es un género que, que se considera lo que se fusiona a toda la música latina de América, ¿no? Eh, cuando se mezcla rock con, con muchas otras cosas que están arraigadas a, a, la, a las raíces de, de América Latina. Y bueno, y, eh, no, no, no nos gusta encasillarnos en, en, en un en un género, por así decirlo, eh, sino que vamos eh, variando, vamos probando, vamos experimentando, eh, ya que al ser, al ser tantos en la banda, somos 10 en la banda en total, eh, hay un, un montón de mezcla, un montón de... De, de estofado y de guiso para revolver, por así decirlo eh, Y por ahí si viene uno de nosotros con un tango Bueno, lo reversionamos en, en estilo flor de mono Si viene uno de nosotros con una salsa eh, Lo reversionamos en estilo flor de mono eh, Por eso es que nos gusta decir que hacemos eh, música fusión Si bien tenemos... Eh, ramas del reggae, ramas del ska, eh, nos gusta mucho ese estilo eh, y bueno, al, al tener una sección de vientos, eh, por ahí uno lo relaciona más con, con ese estilo musical eh, no tanto por ahí eh, con el jazz capaz, pero si algún día no, llega alguien para hacer un jazz le vamos a dar para adelante y bueno, como te digo, lo, lo hacemos como a nosotros nos sale y como a nosotros nos parece que, que podemos transmitir algo ¿Y cómo salió el nombre? Porque yo me imagino que estaban ahí reunidos. A aclaremos que no están los 10 acá, como decimos, son 3. Bueno, porque si no, no entramos los 10. Pero yo me imagino que ustedes ahí reunidos, hagamos una banda, qué sé yo. digo, ¿qué nombre ponemos? Digo, y me imagino que fue una discusión ahí. Siempre es álbum, me imagino porque es el sello el que va a imponerse así. Digo, no lo podemos cambiar por nada. Nos va a marcar de por vida el nombre. ¿Cómo salió el nombre Flor de Monos? A ver. No, sí, el nombre en principio se le ocurrió al cantante, Abel. Este... Más o menos por lo mismo, porque somos un montón de personas, todos distintos. Eh, y bueno, y había justo uno de los chicos, el bajista, se llamaba, le decíamos, el mono. Ajá. Entonces éramos como un montón de monos, todos tocando, y el chabón dijo, bueno, somos flor de monos. Ah, ahí y va. medio que quedó. A su vez, eh, yo arranqué un año más tarde en la banda, o sea, la banda fue cambiando de formación siempre, está como en constante cambio. Y cuando me contacta el cantante de la banda para entrar... Me dice, no, que hacemos tal estilo, tal estilo Me pasa un par de temas y le digo, ¿cómo se llama la banda? Flor de Monos Y mi primer banda, cuando tuve 15 años, se llamaba Flor de Monio O sea, cambiaba el apóstrofe de la ñ nada más de... Y dije, nada, tengo que tocar ahí sí o sí Porque no, o una prueba más una clara Una coincidencia no hay... muy grande Claro, era Evidente ¿Flor de, flor, de, sí, de sí, Sí, sí, bastante literal <risa> Flor demonio, No, eso era, es, es mejor flor de mono que flor de moño <risa> me Pero, Pero Flor de moño era. éramos pibe Era... El muy bien. ¿Y cómo hace? O sea, ¿hay alguna fórmula? Porque recién hablado de, fus de fusionar de alguna manera estilos musicales, estilos quizás muy característico de Latinoamérica. Pero ¿hay alguna fórmula de fusionar? ¿Digamos, ¿Tienen algún criterio más o menos ahí codiando, diciendo a ver cómo fusionamos tal, esto, lo otro, lo ensablamos? ¿Hay algo? Hay, ¿tiene algo? ¿O, es, ¿O es todo un cambalache? Digamos. No, no eh, eh, eh, sí, el criterio es un poco de, como decía acá Santi. Eh, el, un poco de prueba y error Es eh, ir probando Normalmente eh, El que compone las letras es el cantante Abel, le mandamos un saludo Bueno, a todos los monos obviamente eh, Y por ahí él llega con una letra Y tiene alguna idea eh, y, y empezamos con algún ritmo Y después, bueno, vamos, vamos a cambiar Acá cambiamos eh, Pasamos a algún riff de vientos O algún eh, corte de batería o de percusión, y si nos gusta va quedando y si no se va descartando. Uh -huh. eh, por ahí nos pasa que, eh, que estamos con un tema, eh, tocándolo o zapándolo, como decimos nosotros, y, y queda en el olvido, queda en el olvido porque por ahí no nos gustaba o no nos cerraba, eh, y tiempo después se vuelve a retomar y salen cosas por sí solas. ¡Uh, mirá qué bueno esto! Acá podemos hacer así, eh, acá podemos eh, meter algún solo de, de vientos, algún solo de guitarra. Eh, como que no forzamos tampoco las cosas. Eh, no es que decimos, bueno, este tema tiene que salir hoy y lo hacemos hoy. Eh, al ser una banda independiente y autogestionada, eh, nadie nos impone nada. Eh, los temas los elegimos nosotros, las letras, los estilos, y pasa un poco eso. Eh, de, de ir probando, de ir viendo eh, cómo va quedando el tema. Y si no sale hoy, bueno, hoy no tendrá que ser. Eh, y por ahí, dos meses, tres meses después, alguno de los chicos empieza a zapar el tema, eh, nos ponemos a jugar, por así decirlo. Y, uh, mirá qué bueno lo que hiciste, uh, puede quedar, uh, uh qué interesante. Y ahí se retoma otra vez y, y se le da forma. Y ya por ahí queda, queda un tema armado uh -huh. eh, Pero no, no nos ponemos la presión de decir Bueno, hoy eh, ensayamos y hacemos cinco temas nuevos uh -huh. eh, Como que no está esa presión constante eh, Si nos gusta jugar mucho Somos muchos de, de, de zapar, por así decirlo Vamos, eh, Ya tenemos tipo un ritual cuando ensayamos Van entrando por ahí primero la batería y el bajo eh, Después entran los vientos, las guitarras Y jugamos un rato, zapamos, nos colgamos eh, nos divertimos mucho, después hacemos ensayamos nuestros temas, obviamente, y después se sigue probando. Eh, hacemos algún tema nuevo, vamos probando, como, como te estoy contando. Claro. Eh, bueno, me imagino que las oyentes ya quieren escuchar algo de tema, digamos, eh, armar, queremos escuchar algún temita musical. Antes de eso... Eh, ¿Hay, algún, hay conflictos a veces con, con cierto... Porque son muchos y cada uno tiene sus propios gustos. Seguramente tiene, cada uno tiene la cabeza muy abierta porque les puede gustar montones de estilos, pero... Ah, a veces, no, no genera problemas a veces cuando uno tiene, qué sé yo, un cierto prejuicio con algo, algún estilo musical que no le gusta mucho. Eh, ha ocurrido algo, algo por el estilo, diciendo, bueno, sí, sí, mezclemos todo, qué sé yo, experimentemos todo, pero no, no, pero con este estilo no. No, ¿por qué no? Es de otro. Eh, ¿Hay, hay prejuicios, digamos? Por más que tengamos la cabeza abierta, experimentar todo, pueden no, ocurrir prejuicios. No, sí, sí, prejuicios hay siempre, pero la idea principal de la banda es tener la cabeza abierta, por eso... Por ahí si llegás, si llega un integrante nuevo a la banda, lo que se hacía, eh, se estilaba en ese momento, era decirle de entrada. Mirá, nosotros acá, si sale una cumbia, hacemos una cumbia. Si sale un rey, hacemos un rey. sale heavy metal, hacemos heavy metal. O sea, no importa. Eh, antes que nada, te avisamos cómo es la banda y vos elegís si querés estar o si no querés estar. Claro. Más que nada, para que no haya conflictos. Claro, me parece, me parece bien. Bueno, arrancamos con un tema, chicos, ¿les parece? Dale, dale. bueno. Próxima. A ver, ¿qué, eh, ¿tienen algún tema pensado en estos momentos? Y ahora vamos a hacer Escarnaval primero, que es un tema que compuso el cantante cuando estaba de viaje con sus amigos por el norte. Eh, está en el, disco, en el primer disco de la banda, que se los vamos a dejar los chicos a la radio para que lo vayan pasando. Este, y nada, gracias por invitarnos y gracias por compartir. Muy bien, vamos a escuchar aquí a... Hay esta gente, hay esta gente bastante, bastante, que se vino de Mar del Plata. No voy a decir que se vinieron acá para tocar, tocar acá, Flor de Monos, pero, pero bueno, vamos a, vamos, ¿eh? Pero acá están, acá están y nos vamos a escuchar. Flor de Monos aquí en Panorama. gente no puede parar Con sus ponchos al viento Ellos nunca paran de brindar Y ella nunca para de bailar Ay mi chiquita no tienes tiempo De estar pensando en otra cosa divierte en la ciudad de luz que mastica cancun Muy bien, aquí Furia de Monos, desde Mar de Plata, aquí en Panorama, en los estudios de Radio Panamericana. Eh, ah, seis años llevan, ¿no? Seis años de existencia. Seis años de existencia con seis años de, de Flor de Monos, Flor de seis años. Seis años eh, de, de, bueno, de, esta, de esta aventura. Eh, acá Gonzalo, en el saxofón, es uno de los, de los que está desde el principio, de nosotros tres que estamos acá. Eh, y bueno, es, es toda una aventura, es todo un esfuerzo eh, llevar adelante una, una banda autogestionada independiente eh, y también eh, apostar por lo, que, por lo que apuesta la banda, que es eh, darse a conocer. Eh, de hecho, esta es la tercer provincia en la que estaría tocando Flor de Monos. Eh, con seis años uno puede decir, eh, uy, qué poco, pero bueno, es un montón, es un montón porque... Porque salir a la ruta, de darse a conocer, ir a, a distintas localidades, a distintas ciudades, a distintos pueblos, eh, no es fácil. Eh, no es fácil, nosotros siempre contamos que, que, bueno, que para salir a tocar uno sacrifica un montón de cosas. Eh, deja a la familia, deja a los amigos, se pierde cumpleaños, casamientos, bautismo, barniz va, eh, todos esos eventos sociales que normalmente se hacen un fin de semana, eh, y, y bueno, y las bandas tocan los fines de semana. Eh, uh -huh. ...normalmente, ¿no? eh, mundanamente... Eh, pero, ...pero bueno, nosotros apostamos por esto... Eh, ...nos gusta salir a la ruta, nos gusta salir a tocar... Eh, ...pero bueno, como te digo, eh, es un esfuerzo de todos... ...porque todos eh, tenemos nuestros trabajos... ...de lunes a viernes o hasta sábado se labura... ...y sábado a la tarde se cargan los autos, se sale a la ruta... Eh, ...se hacen 100, 200, 300 kilómetros... ...uno llega cansado de, de manejar o de estar sentado en un auto... ...3, 4 horas... Se arman los bártulos como, como se puede, con lo que tenemos, con lo que nos dan. Eh, eh, tocamos, después bueno, sigue, sigue el jolgorio, sigue la fiesta, nos gusta, también nos gusta la noche, que la noche también es para divertirse, para disfrutarla. Eh, y después al otro día, si podemos dormir, se duerme un rato, y al otro día otra vez a cargar las cosas y, y a volver a, a casa y a Mar del Plata. Eh, pero es todo un esfuerzo constante, eh, es una pasión, porque lo hacemos por pasión, eh, la plata, por así decirlo Que, que vemos eh, se, se destina a los proyectos de la banda uh -huh. Sea grabar un disco Sea eh, hacer un, un videoclip eh, y, y bueno es, es todo un esfuerzo constante uh -huh. Ahora, eh, me, me acuerdo que me comentabas Igual eh, no, no, No, no, no se pongan así chiquitos Sí, llevamos seis años, ¿viste? solo tocamos en tres provincias Pero bueno, también me han comentado que por ejemplo Estuvieron ahí tocando en el mismo escenario prácticamente con No te va a gustar ¿viste? O sea, lugares importantes estuvieron Sí, eh, tuvimos esas oportunidades Compartimos escenarios con, con No te va a gustar eh, Con Capanga, con Sara Eve, eh, Con Goy Caramelo de Caramelo Santo eh, Con las manos de Filippi también allá en Mar del Plata eh, pero bueno, es un poco esto de, de moverse, de tratar de hacerse escuchar, eh, que la gente conozca lo que, lo que es un, un proyecto autogestionado. Eh, con No te va a gustar tocamos en la fiesta del ternero en Ayacucho, una localidad de Buenos Aires, eh, increíble, fue, fue la verdad que una experiencia muy linda, eh, ante 10.000 personas más o menos, eh, una fiesta alucinante, un escenario... Eh, ...de la hostia por así decirlo... ...luces, sonido... ...y que uno por ahí no está tan acostumbrado a eso... ...y te queda en la mente seguro... ...y va a quedar en el recuerdo de todos... ...ojalá que sigan viniendo es, esos festivales... Uh -huh. pero, ...pero bueno... Eh, haber, ...haber compartido haber participado de eso... Eh, ...está muy lindo... ...si quieren buscar en, en internet... ...en Youtube está, hay parte de ese recital... ...ponen Flor de Monos, Fiesta del Ternero Ayacucho... ...y están los primeros tres temas... En alta calidad de audio y de video. Está muy lindo. Eh, eh, la verdad que disfrutamos mucho de todo eso. Y disfrutamos de, de todo, como te digo. Desde uh -huh. tocar en un escenario para 10.000 personas. O ir a, a un pueblo de la costa de atlántica de Buenos Aires. Y tocar para 5 personas. Uh -huh. eh, uno le pone el mismo ímpetu. La misma energía. Eh, obviamente que siempre uno espera que transmitir algo. Y que la gente te lo devuelva. Y no siempre sea así. Eh, todavía capaz que sé yo, no somos los Rolling Stones, no somos el ACDC ni los Beatles, pero bueno, si viene una persona o dos personas y te dicen, che, qué bueno que estuvo eso, qué bueno lo que transmiten, uno se va un poco contento, un poco conforme, más allá de que, eh, de que por ahí el, el recital o, o la tocada no se dio del todo como, como uno quería, o las cosas no siempre se dan como uno quiere. Mm -hmm. eh, pero disfrutar de eso, de, de, de las pequeñas cosas, eh, nos gusta también... Eh, tocar por eh, por causas sociales eh, las últimas tocadas en Mar del Plata estuvimos eh, apoyando el callejerazo, que no sé si se enteraron por acá eh, que en Buenos Aires el ministro no el jefe de gobierno porteño eh, Larreta quería sacar un, una especie de ley o de ordenanza que prohibía a los eh, artistas callejeros eh, demostrar mostrar su arte en la calle Sea arte circense, sea música. Sí, eh, llegó la información llegó acá la información. y además, porque bueno, en Huerta Grande también estamos como muy sensibilizados por el tema de eh, prohibir a los artistas callejeros trabajar en la ruta y llegó esta información hasta acá incluso. Y bueno, y, allá en, en Buenos ahí. Aires hubo un montón de, de movidas. Eh, obviamente en Capital, al haber más gente, las movidas son más grandes, pero estuvimos en Mar del Plata se hicieron dos callejerazos en eh, frente de la catedral, en la plaza principal de Mar del Plata, y estuvimos participando ahí, eh, y, y recuerdo que, que, bueno, que el, hubo mucha gente, que la gente la pasa bien, y que estábamos a nivel del piso tocando, y, y se, viene gente a asomarse, a preguntarnos, chicos, ¿tienen disco? Eh, ¿Cómo se llama la banda? ¿Qué están haciendo? ¿Qué bueno lo que hacen? y uno se lleva eso porque obviamente era una causa social eh, de hecho el sonido se pagó con una gorra popular eh, y eh, obviamente no esperábamos eh, ni un centavo de eso eh, y la gente viene y se, se te acerca y uno se lleva eso eh, tocar con tus amigos pasarla bien y que venga una dos o cien personas a decirte qué bueno que estuvo eh, lo que hicieron eh, te llena un poco el alma y el espíritu uh -huh. eh, eh, antes de pasar al, al próximo temita, eh, hay un par de preguntas más que quisiera hacer, recién hablaron, bueno, que, habiendo que no te va a gustar la mano de Filippi, Sara Eve en general son bandas que vienen de alguna manera experimentando distintos estilos eh, Bueno, quizá Sara Eve tiene un estilo muy particular quizá, pero, pero son bandas como que últimamente hay toda una movida de salir a experimentar cosas, más allá que sean bandas con mucho espacio en los medios eh, uno también, me imagino que hay muchísimas otras bandas que también vienen experimentando algún modo de eso ustedes se sienten como parte de un cierto movimiento musical que quiere tratar de experimentar en particular estilos que vienen más de América Latina digamos cómo se ustedes se sienten eso como parte de un movimiento si se quiere dentro del ámbito musical dentro y por fuera, de los que tienen mucho espacio eh, mediático, de, de eso, de querer experimentar estilos estrictamente latinoamericanos, o no tan estrictamente, pero, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Son parte de, parte de ese movimiento? ¿Se creen o que sienten que son muy particulares? ¿Cómo, lo ven? ¿Cómo se sienten ustedes? Eh, y como vos lo decís, eh, no sé si llamarlo por ahí pioneros, porque pioneros no somos, eh, pero sí eh, mostrar... Que, que los géneros que se escuchan en la radio o en los grandes medios o que te, que te muestra la tele no son los únicos que hay uh -huh. eh, no, no, no existe solo eso o lo que se escucha en el boliche eh, uno, por así decirlo, entre, entre comillas lucha contra, contra el boliche Mar del Plata, eh, la oferta musical para, para que toquen bandas está cada vez más acotada, más reducida eh, y la juventud eh, sale a los boliches Y en los boliches se escucha todos los fines de semana la misma música. Podrá haber un hit nuevo o un hit menos, eh, pero es siempre lo mismo. Eh, entonces, eh, mostrar que hay otros estilos, mostrar que hay otra música, que ni hablar de Argentina y ni hablar de toda América Latina, eh, la cantidad de estilos, de bandas, de grupos musicales, de, de propuestas, de proyectos eh, independientes que hay, es eh, vastísima, es eh, impresionante, y, la, y las bandas que no conocemos y que tal vez nunca conozcamos, ojalá que sí, eh, es un poco ser eh, de una forma contestatario, uh -huh. eh, porque estás proponiendo otra cosa, le estás diciendo a tus amigos, che, no vayas al bar o al boliche, eh, eh, que tampoco digo que esté mal, digo que uno puede abrir el, el, un poco la mente y conocer cosas nuevas. Che, mirá, toco una banda, eh, vamos a hacer una fecha, vamos a estar tocando acá en la calle, eh, vénganse siempre hay buena onda, siempre hay buena energía, o eso tratamos de generar, eh, pero se hace difícil, se hace difícil. Eh, pero sí, hacer disti eh, eh, distintos estilos eh, también llama la atención, porque por ahí eh, vos llegaste al recital y estás escuchando un reggae, que también hacemos, y decís, hubo una banda de reggae, en Mar del Plata hay, o solía haber un montón de bandas de reggae, eh, entonces hubo otra banda de reggae. Uh, medio en volante, y por ahí nosotros al otro tema hicimos eh, un funk, o hicimos algo más, más pesado, tipo un rock más pesado, o una chacarera entonces eh, llama la atención eh, que eso nos dice de la gente, la fusión de estilos eh, llama la atención, pero bueno, llegar, eh, llegar masivamente por así decirlo eh, a, a toda la gente se hace difícil y es una remada contracorriente constante uh -huh. Bien, Floro de Monos, eh... Están de, gira, están de gira, ¿no? Estamos, ¿Cómo sí, estamos, sigue la gira? No, estamos empezando un viaje planeado hace tiempo, eh, nosotros tres. La banda eh, Mar del Plata eh, sigue tocando, hay chicos que están tocando. Uh -huh. Mandamos otro gran saludo para todos los monos, que eh, la verdad los llevamos siempre presentes. Eh, y nosotros recién estamos comenzando. Eh, estamos un poco medio de vacaciones, por así decirlo. Hace dos semanas que salimos de viaje en una camioneta que armamos con, con mucho esfuerzo y mucho amor. Eh, y la idea, bueno, es, es mostrar un poco eh, lo que hace la banda, eh, el estilo que hace, que existen bandas en todos lados, eh, y viajar, viajar, recorrer. Y bueno, la, la ruta eh, irá, irá diciendo cuál es el camino. Eh, de acá vamos a ir para, para el lado de Uruguay. Eh, que vamos a ir a un festival importante, un Cosquín Rock. Eh, Entonces, no me digas que tocaron tres provincias, no, ¿van a tocar en Uruguay? No, no, vale. no, no vamos a ah, tocar, vamos a verlo. Vamos ¿Ah, van a verlo? A ver. Pero vamos ah. a ver si podemos tocar en Uruguay. Si sí, se yo pueden creo colar que... en el escenario, una cosa Podríamos, así, podríamos charlar a ver si, si claro. alguien está escuchando que, que maneje algún, algún hilo ahí en el Cosquín Rock. Eh, nosotros nos animamos a cualquier cosa, eso es verdad. Y después, bueno, la idea es seguir viajando. Eh, no, la verdad no tenemos un, un destino fijo eh, eh, vamos a ver si vamos para el lado del Brasil o volver para el norte de Argentina e ir para, para el lado del Pacífico pero bueno, eh, viajar, conocer eh, reitero eh, nuestro agradecimiento a, a cada radio Panamericana y al programa Panorama a Nico que nos invitó que nos abrió las puertas de la casa, a Galle, a Lean eh, les agradecemos un montón y, y la verdad que nos sentimos muy cómodos y contentos de estar acá Bueno, a ustedes por estar aquí presentes, eh, vamos a cerrar con otro temita. Eh, eh, si alguien los quiere escuchar, ¿cómo, cómo, cómo puede hacer? ¿Por dónde lo, se los puede escuchar? ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer? A ver. Eh, bueno, eh, manejamos eh, todas las, las plataformas y redes sociales. En Spotify, Flor de Monos Musiqueros. En YouTube, eh, Flor de Monos o Flor de Monos Musiqueros. En, en Facebook, Flor de Monos Musiqueros. En Instagram, Flor de Monos. Eh, Ya práct prácticamente estamos medio monopolizando el nombre, creo que es una parte buena, por así decirlo, no hablando de monopolios, obviamente, eh, pero eh, si ponés Flor de Monos en YouTube eh, va a saltar algo nuestro, eh, bueno, Facebook, como decía, Instagram, y manejamos todas las redes, y ahí pueden escuchar, pueden ver eh, cosas en vivo, de buena calidad, eh, recitales en vivo, eh, buen audio, eh, y bueno, y si no, eh, si se quieren arrimar acá a la radio, eh, podemos eh, convidar algún, algún CD que tenemos que hemos traído para, para convidar a la gente. Bien, buenísimo. Muchas gracias por estar aquí presentes, chicos. Y con esto vamos a cerrando ahora con un nuevo tema musical de aquí con Flor de Monos. Nosotros nos vamos a encontrar mañana a las 10 en otra edición de Panorama y cerramos acá eh, con, un, una, con música en estudio con Flor de Monos aquí. Eh, a ver, ¿algo más? No, ah, no, eh, ah, estaba acomodando el micrófono Vamos Bien, a perfecto. hacer eh, un tema hace está en nuestro primer disco Que llama Paso a Paso uh -huh. Que bueno, también tiene video Es eh, una especie de, de corte Difusión que, que tenemos eh, Es un tema muy lindo Que habla de, uh -huh. de, bueno, de la vida y del encuentro Buenísimo, con, esto, con este tema musical Nos vamos cerrando Cerramos el boliche de Panorama Contra los boliches, contra la cultura bolichera eh, con, Aquí con Flor de Monos De te da enseñanzas, te da amigos, te da valor Cada melodía, cada acorde o percusión Es una experiencia de vida, la música arte que va con vos oh, oh, oh, oh, oh. La vida son muchos momentos, los tienes ahora, deprisa se van El, El amor es un ejercicio Las diferencias hay que aceptar viajando se cura racismo se hace grande la hermandad el mundo se hace chiquito cuando de a poco lo caminas y es que paso a paso nos vamos fumando la vida despacio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 No haya barreras ni cerraduras en tu interior. Aún hay vida en tu sueño, no estás ahora? Es el momento ¿De, qué? de desplegar las alas. ¿Para qué? Para empezar de nuevo. Y es que paso a paso nos vamos fumando la vida despacio. Se aprende a porrazos. Y al levantarte te espera un abrazo Paso a paso Nos vamos fumando la vida despacio Se aprende a borrazos Y al levantarte te espera un abrazo Dedicado a los monos En Mar del Plata siempre presente Radio Panamericana gracias ¿Sí?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 Se aprende a door ruzie. Je levantarte te espera un abrazo Paso a paso, nos vamos fumando la vida despacio Se aprende a door ruzie. Je leert het door ruzie. Je leert het door ruzie. Cañón lindo, como me voy despidiendo. Adiós Zonde se bañaba mi alma de tarde Llevo mi corazón lleno de frio Al ver que yo ahora tengo que marcharme